Desde el estudio recuperado para la comunicación popular, estás escuchando La Mosquitera Radio Comunitaria FM 88.1. Por la rendija se veía el mar. Al atardecer se veía el mar. De madrugada, no. De madrugada se veía el desierto. Y aquí estamos nuevamente. Así es. Tal como que es eh, viernes. Día viernes. Y qué viernes, chicos. Y qué ah, viernes, chiques? con solcito. Ah, Con, con Solcito y, este, y con Año Nuevo del ¡Feliz Sur. ¡Feliz Año Nuevo del feliz Sur! Año año año nuevo del a todos, a todas. A todos y a sí, todas. Feliz que sea un buen año, lo decimos desde la rendija que estamos viendo cómo va apareciendo ah, ese sí. Año Nuevo con todo, ¿no? Que sea un amanecer, que sea un amanecer como el de hoy, como el que recibimos. Este... Y el Solcito ha salido a saludarnos también. Así, parece, así es. Así es. Que... Lo que nos muestra este punto del ciclo, yo creo que es que Por más larga que sea la noche, el sol sale. Siempre. Así que anoche hemos tenido la noche más larga, vos sabés, Mariu, 14 horas claro. de noche y el resto, menos de día. Así que, bueno, es, estamos celebrando eso. Estamos acá y celebrando eso. y Varias celebrando, cosas. Sí, un montón de cosas que les vamos a ir diciendo, pero en primer lugar, digamos quiénes somos, porque... Esto de la rendija solamente no alcanza. Y es que en la rendija nos asomamos la Mariu Carrera, la negra María Eugenia Lucero. ¿Eh? ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? María Eugenia Moreno. <risa> y el Quique Lucero. Aquí la, estoy. También estamos la estamos. Paula Capurro. La y Hugh, que les dejamos un besote inmenso. Que siempre están ellos. Y la Ana Clara, del otro lado, que nos asiste, nos acompaña, nos opera. Todo, maravillosamente. La sí. la más mejor. Exacto, así que muchas gracias, Manso Equipete. Sí. Y, y aquí estamos, que si se quieren comunicar, tanto sea por esto de que hoy es 21, el solsticio de invierno y con ello el comienzo de un nuevo ciclo aquí en el hemisferio sur. Comentar acerca de eso y comentar acerca de otros temas varios en torno a esta fecha 20 de junio 21. Pueden hacerlo. ¿A qué número, Quique? A ver, mira, tenés. Anota el 261 30 0 60 Lo repetimos para... A ver, ¿quién lo quiere repetir? ¿Mariu? Yo lo repito. Ahí yo. La Mariula, yo, por favor. La... 261 30 68 060 La Mosquitera Muy bien, ¿y qué puedo hacer ahí? ¿Puedo mandar mensajes, de escritos? Todo, claro. ¿Puedo mandar audios? Audios. ¿Por WhatsApp? Dije. Y te podés venir para acá directamente. Ah, ¿Por WhatsApp? El audio, claro. Ah, me encantó, buenísimo. Acá estamos me atentos, acá estamos atentos a los WhatsApp. Eh, así es, ayer fue 20 de junio, Día de la Bandera. Y. Aquí estamos frente a un poema de Armando Tejada Gómez. Sabemos, escritor mendocino, nacido en 1929 y en 1992. Quique. Quédate en el cielo, amor, no bajes. Aquí abajo los grises son tan grises que de algún modo gris van a ultrajarte. Si sos tan linda, tan no me olvides... Simple ademán de madre por el aire, que si caes, amor, con la ternura con que caen las hojas de los árboles, si llegas a caer, acaso, nunca vuelvas a ser tan cielo ni tan madre. Déjanos a nosotros, los humildes, los que nunca te usamos ni abusamos de tu inmenso silencio planetario, que cuidemos la altura donde habitas celestemente hermosa como el aire, déjanos a nosotros, de los otros es piadoso no hablarte. Armando Tejada Gómez. Una belleza. Sí, sí. de Belgrano, Caserón de Tejas, te acordas, hermano, de las tibias noches sobre la gręta? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave de rosar. Todo fue tan simple, claro como el cielo. Bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sal oscura sangraba la pura ternura de un ovas revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil tu mano, el faldón del abuelo vendrá, llamado, oh, llamado, viviremos el cuento lejano en aquel placerante Belgrano, venciendo al hermano, no llamamos. de hombres revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón de la siendo el arcano nos llama mamá en aquel caserón del grano en ciel La Mosquitera. Y acá, asomándonos por la rendija, podemos. Nos llegan sonidos, nos llega música, nos llegan voces. Y así escuchábamos a María Graña con ese hermoso caserón de Texas de Sebastián Piana y Catulo Castillo. Eh, Canción hermosa, cantada por, bueno, una de las grandes voces de, del tango, María Graña, eh, una voz eh, que lleva sus años en, en los escenarios, una mujer grande, ya con toda una madurez eh, vocal, interpretativa, de la que, bueno, ¿qué puedo decir? Eh, ya lo escuchamos, ¿sí? Así es que una voz que está últimamente reviviendo un poco, como dice este, este valsecito, eh, volviendo a los escenarios después de bastantes años que estaba, estaba guardadita. Eh, y bueno, está, está volviendo y nos está dando cátedra de, de interpretación y, y bueno su voz bella, hermosa. Y que con los años no solamente suma eh, calidez y suma eh, experiencia, sino ju suma justamente esta interpretación impecable. Exacto, que y hicimos... cada vez más linda, más bella o sea, esto, esto que tienen los grandes negras, viste, oh. de, de que escuchás una versión y después la escuchás, yo tuve la oportunidad de escucharla hace muy poquito en tele, hace dos semanas, tres semanas eh, también una cuestión medio en vivo que medio no, fue en vivo eh, en un programa de estos de los domingos al mediodía con un guitarrista nada más, ella, el guitarrista y toda esa interpretación y realmente la, la mística y lo, lo que se veía la atmósfera esa que se vivía en el En, en el estudio lo veías en, en los conductores, los panelistas, que realmente era, era impresionante. Estuvo como una hora cantando y, bueno, y también contando y hablando. Pero bueno, esta mística que tienen los grandes, que realmente parece que nunca se hubiese ido del escenario. Eh, y, y esa capacidad de envolverte en, en, en la interpretación es, es realmente... Mágico y que bueno, uno lo entiende cuando esté frente, uno se da cuenta cuando estás frente a un verdadero artista, te das cuenta de lo diferente que es. Es una grande, exactamente, Kiki, es? Que es una grande y quisimos tenerla acá eh, en esta versión de este tema de Caserón de Texas. Eh, cuando nos dice, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo son esas voces que nos han acompañado en la niñez, al menos en así, mi generación, así. y es una voz que ha acompañado a muchas generaciones, y como sí. decís vos, que ahora de nuevo está saliendo luego de un, por ahí una etapa de que ha estado enferma y ahora se ha recuperado, va a seguir acompañando, y se las presentamos si no la conocen. Es una grande, una, un vozarrón un eh, y bueno, y todo un, hay una, una postura en la vida, ¿no? De, de la música de ser pionera, así que quisimos esta versión donde no hermosísima versión exacto a mí a mí me sí, sigue para mí es olor olor a, sí, a eso sí. a caserón a abuelos a... sí todo lo que la música te provoca y que a todos nos ha pasado en algún momento esto de que nosotros hablamos de la rendija, este sonido este este olor esta comida este color ese ese perfume que esta imagen esta fotografía que nos abre hacia rendijas y nos lleva al recuerdo de el recuerdo del perfume de mi abuela, el, el, el, el olor del dulce de Alcayota de mi nona cuando la estaba cocinando, claro. esas cosas que nos llevan, a, nos abren la nos abren el esas alma. rendijas al el alma. Claro, Exacto, la claro. música tiene esa capacidad, los tangos tienen esa cosa sí. que nos llevan a una rendija ya más lejos de los abuelos. Eh, y para cerrar con respecto a María Graña, el, la voz... Esta que escuchamos es de un lanzamiento de su disco de, en 1999 y no dista mucho su calidad eh, actualmente, es una grande realmente. Ustedes saben que, hablando de los abuelos no de las abuelas, estuve leyendo porque habíamos pensado la semana pasada en, en hablar de, de la tercera edad, uh -huh. ¿ya? de cómo, cómo se vive, cómo que sucede en el arte, con la tercera edad, con, en fin, esa relación. Y estuve leyendo en un diario online que se llama El Telégrafo, un artículo que comenta lo siguiente, ¿no? Dice, los conocimientos de los ancianos se adquieren con la participación comunitaria que es el eje de la vida. Un anciano representa en las comunidades indígenas la sabiduría comunitaria. Los valores, la ética, la sencillez y ser anciano en una comunidad indígena es sinónimo de servicio al pueblo, de estar activo en la toma de decisiones, de administrar el territorio, de decidir de manera colegiada el aprovechamiento de los recursos de ese territorio. Y uno piensa con todas estas noticias que salen y los abuelos que no pueden comprarse los remedios y que tiene sí. la intención este gobierno de extender la edad jubilatoria y tanta cosa que pasa, tanta necesidad, eh, que esa diferencia realmente con lo que debería ser duele mucho, ¿no? Hoy vivimos esa situación alarmante, Con los ancianos y ancianas. Y a la vez también siempre hay espacios donde nuestros abuelos y abuelas encuentran cómo divertirse, cómo seguir creciendo, cómo aportar su conocimiento. Bueno, de todo eso es que hoy queremos hablarles, ¿no? Queremos también preguntarles. Por ejemplo, uh -huh. en mi casa a los abuelitos que a los abuelitos por parte de mi papá, que ya no estaban acá, nosotros les llamábamos los abuelitos del cielo. Y, y otros chicos tenían nonas, nonos. ¿Ustedes cómo les llamaban a Exacto. sus abuelitos? Por parte de mi papá, uh -huh. es mi nona y mi nono. Ajá. Y son de Cruz del Eje. Bueno, los cuatro abuelos de Cruz del Eje. Y por parte de mi mamá, abuelita y abuelito, en claro. diminutivo. Claro. Así me enseñaron. Ajá. Sí. Estaría bueno que nos comenten, ¿no? Porque eh, ya el nombre, cómo nombramos a alguien, ¿no? Significa muchas cosas. Significa cariño, preocupación, ¿no? Todo eso que uno pone en el nombre. ¿Y hay musiquita para eso, Negrita? Sí. Eh, hablando de los abuelos y abuelitas, hay una versión que escuché por una amiga entre Rihanna que se llama Melly Budini y me trajo todo un, un aire allá de Río Platense, de los olimareños. Uh -huh. eh, los olimareños hacen una canción de Chico Buarque que se llama Balciña, eh, pero elegimos en esta oportunidad pasar la versión original de Chico Buarque sin antes contarles eh, de qué se trata esta letra. Uh -huh. Para que vayan, eso es lo que vimos a través de disfrutando oh, más. Es una cosa maravillosa. ¿Te dan ganas de. ¿Me dan, Claro que sí, que lo me da. dan muchas ganas. <risa> Entonces, vamos con Chico Huarque y después les contamos qué dice esa letra. Tão diferente do seu jeito de sempre chegar Olhou-a de um jeito muito mais quente Do que sempre costumava olhar E não maldisse a vida tanto Quanto era seu jeito de sempre falar E nem deixou-a só num canto Pra seu grande espanto Convidou-a pra rodar ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar com seu vestido decotado cheirando aguardado de tanto esperar depois os dois deram se os braços como há muito tempo não se usava a dar e cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar e a Tanta dança que a vizinhança toda despertou E foi tanta felicidade que toda cidade se iluminou E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos Como não se ouvia mais Que o mundo compreendeu E o dia amanheceu Un día él llegó tan diferente de su antiguo modo de llegar y la miró con mucha más ternura de su antiguo modo de mirar. No maldijo a la vida tanto como maldecía antes al hablar, ni la dejó sola y callada y ella oyó asombrada cuando la invitó a pasear y entonces fue a ponerse linda como hacía tiempo no solía estar con su vestido escotado oliendo aguardado de tanto tiempo esperar después se tomaron del brazo como lo habían hecho mucho tiempo atrás y llenos de ternura y gracia fueron a la plaza y se empezaron a abrazar y allí danzaron tantas danzas que la vecindad entera despertó y la felicidad fue tanta que la ciudad toda se iluminó y fueron tantos besos locos, tantos gritos roncos, como no se oían ya, que el mundo comprendió y el día amaneció en paz.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 Estás escuchando La Mosquitera ¿Estás escuchando La Mosquitera? ¿Estás escuchando La Mosquitera? Bien, ahí escuchábamos a Palma Sandoval. El Nicolás Palma es vecino, vecino maipusino. Mirá vos, y amigo, guitarrista muy impresionante por con lo que habrán escuchado. Sí, y muy joven sí, también. jovencisísimo Y Sandoval. Hacen un dúo maravilloso. Eh, y en esta versión de Nocturna. Así que cuando tengan la posibilidad de, de ir a escucharlos, son artistas nuestros. Y muchísimo eh, talento, ¿no? Sí, sí, jovencillo. Vayan a escucharlos. Eh, ya te digo, hacen todo el repertorio de nuestros abuelos, eh, primero porque bueno, todo tipo de tangos, folclore, y bueno, es, es la música actual también, que, que viaja por, por otras, por otros ríos. Eh, por los ríos, eh, justamente de las músicas populares son, son increíbles. Así que la verdad que cuando estén próximos a, a tocar vamos a intentar acá invitarlos desde aquí. Estaría buenísimo. Totalmente. Eh, nos queda música. ¿Qué más nos queda? Nos quedan algunos audios de gente que se ha comunicado con nosotros. A dónde se han comunicado ah, ¿se con han comunicado? nosotros? Ahí te decimos al 261 30 68 060. Y te lo repito. 261 30 68 060 y suena el mate de la negra que está ahí con el... para hacerlos desear. Vieron, nosotros también tomamos mate acá. <risa> Así es. Bueno, Entonces, vamos a compartir. Bueno, te contamos un poquito que tenemos, eh, tenemos un audio de, de alguien a quien queremos mucho y que um, se ha acercado desde su tremenda experiencia eh, en, en trabajar con, con los viejos. Justamente, eh, viejos, obviamente, en el, bueno, con, con todo, todo el cariño, cariño del, del universo sí. y con todo lo que para nosotros la palabra viejo significa: no algo inservible, sino algo. Que realmente tiene experiencia, que tiene sabiduría. Es eh, una de las cosas que estaría bueno resignificar, que nos resignifiquemos y deconstruyamos el tema de la palabra viejo. Te iba a decir que Totalmente está bien no lo que tiene. estás haciendo, sí. porque hoy me dijeron, bueno, no digas viejo. Y la verdad que yo lo uso con tanto cariño. Claro. Y yo digo, a mí me digo, bueno, la vieja, el viejo, la vieja, viejito. ...y mis viejitos... ...y realmente como decir negra, negrito... Lo, ...con cariño... Sí. ¿no? ...entonces me llamó la atención que alguien me reparara... ...como no, no, no, como no te digas vieja... ...viejo son los trapos... Y digo bueno... Eh, ...el viejo con cariño, el <risa> sí, viejito... Pero ...es que vos sabes que cada vez que hablas con, con la gente... Que, ...que tiene esa gran oportunidad... ...de trabajar, ya sea en talleres... ...artísticos, en, en la danza... ...en el teatro... ...que trabaja con gente, con los adultos mayores... ...justamente le dice los viejitos, mis viejos... Este, no, por el afecto. Con, claro, y, y, con, y con esa carga de ternura, de dulzura y de reivindicación de la palabra viejo, no el que nos sirve, sino todo lo, todo lo contrario, el que, no, el que nos hace servir a nosotros, el que nos enseña hermoso. Entonces el les sabe. estaba contando que nos ha llegado un audio de Darío Anís. Les cuento a Darío que es un director y, y actor de nuestro medio, muy conocido, y que lleva 23 años con un elenco de viejos El, justamente el elenco se llama viejos son los trapos eh, y bueno ha querido compartir su experiencia con nosotros eh, y más que nada porque hace muy poquito creo que la semana pasada le estuvieron dando una distinción eh, justamente por su labor con la gente con los adultos mayores eh, 23 años tiene este elenco podés creer ahora está a cargo bueno como le está con una licencia está a cargo de otro gran amigo el Renzo bruno gran director otro artista muy querido. Así es que bueno, si quiere, si quieren escuchamos unos minutitos su experiencia y que nos cuente justamente esto tan tan hermoso que es trabajar con, con esos viejos. Buenos días, bueno querido Quique, querida Mariú... querida gente de la mosquitera. Aquí estamos, viejos los trapos. Eh, 23 años llevamos de existencia en el medio teatral local, lo que nos da eh, un gran orgullo. Eh, por eso hemos sido distinguidos hace muy pocos días con, por, por, la, por la Cámara de, de Diputados de la provincia, por el trabajo hecho con los adultos mayores, porque no es fácil llevar adelante un elenco de gente adultos de adultos mayores gente grande eh, tanta gente porque eh, desde ya nos encontramos con el problema de, de que no hay obras escritas para para gente para adultos mayores y menos eh, digamos con, desde para tanta gente en estos momentos el elenco está en aproximadamente 35 personas hemos llegado a tener 50 eh, entonces bueno Eh, lógicamente para nosotros también el tema de las ausencias es un tema recurrente en nuestro grupo, eh, algunos por enfermedad, otros porque decidieron partir de gira, como decimos, eh, como decimos nosotros, y nosotros tenemos que trabajar también con ese tema, eh, porque a veces nos sucede que, bueno, eh, cuando uno Eh, es, como es esto, ¿no? hoy estamos y mañana no estamos entonces a veces nos pasa eso entonces también es un tema para nosotros eh, que tenemos que que tenemos que manejar eh, hemos sido distinguidos por nuestro trabajo eh, empezamos hace 23 años con un espectáculo que se llamaba Sin arrugas en el alma y para nosotros nos marcó Eso ese, ese espectáculo nos marcó el rumbo nos marcó el camino que teníamos que seguir y realmente estamos muy felices. Después vinieron espectáculos eh, muy, muy queridos por nosotros, eh, eh, desde Más Allá del Mar, Bolero, Candón Bimambo, y Mambo, 30 Chicas Bonitas, 30, Aquí Comienza el Viaje. Eh, hoy estamos con Renzo Bruno a la cabeza del elenco Eh, haciendo mujeres vestidas de tiempo eh, bueno eh, un montón de, de, de obras que nos han traído gran gran alegría y que nos han insertado en el medio local no solamente con un como un grupo de adultos mayores cuando uno los ve y dice qué bonitos los viejitos no sino que también le hemos puesto nuestra nuestra impronta le hemos puesto nuestra nuestra fuerza eh, hemos hemos viajado mucho con, con el grupo, eh, por suerte eh, a veces eh, hay, hay todavía algunos festivales que nos invitan, aunque seamos aunque seamos tantos, pero lo bueno es que seguimos estando, como decimos nosotros en algunas de nuestras obras. A pesar de todo, seguimos estando. Gracias a la gente de de, de a Mariu, a Quique, a la gente de la Mosquitera que a las, que, a las que queremos entrañablemente, y bueno, eh, felices por esta distinción eh, en, eh, digamos que nos ha dado la diputada eh, Marcela López, y que mm, nos ha traído una gran alegría y volver a estar eh, presentes en el, en el Candelero con, eh, una, con esta obra una nueva obra en el, el 4 de agosto en el Teatro Independencia. Aquellos que quieran ver, 4 de agosto, Teatro Independencia, ahí van a poder ver a Viejos los Trapos, eh, dirigidos por Renzo Bruno en esta oportunidad. Así que a quien amamos profundamente. Bueno, un beso grande para todos. Gracias. Estás escuchando La Mosquitera. Nuestra Patricia Cangemi y Horacio Gómez, Pedacito de Cielo. wersos lloramos los dos los años de la infancia pasaron pasaron la reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor los años han pasado terribles malvary dejando a esa esperanza que no ha de llegar ...bueno y acá estamos en la rendija... ...y es una rendija muy amplia, muy grande... ...hermosísima, porque lo que estamos viendo... Claro que sí. Nos ha venido a visitar alguien. Vieron que recién estuvimos hablando un poquito de... Eh, nos compartió y quiso, y quiso estar presente ahí el Darío Anís. Compartir sus experiencias desde lo teatral. Porque obviamente los que estamos acá, mira, somos artistas y somos docentes. Así que este, tenemos todo un perfil y tenemos toda un, una impronta para darle a este, este programa. Que me parece por ahí lo interesante. Entonces el Darío estuvo compartiendo con nosotros su experiencia. ¿Y saben quién se ha acercado también? Para compartir con nosotros sus experiencias también desde lo teatral con adultos mayores. Tenemos una gran amiga, una gran una queridísima colega que está hoy con nosotros. Nada más ni nada menos que la Romina Sanabria roma sanabria también. La Roma, la Roma. <risa> Ay, qué presentación. ¿Viste? <risa> bienvenida, bienvenida. Gracias, qué placer, qué placer venir. Bueno, eh, y la verdad que este, nosotros contentísimos de que estés realmente y bueno, de poder compartir esa experiencia tuya con, con los mayores adultos bien, sí yo les digo siempre, en realidad con ellos hace en realidad hace como un año que trabajo en un centro del día de día para PAMI uh -huh. donde hay una comunidad de 100 abuelos Ellos asisten a este centro de día, entran a las ocho y media y se retiran a las diecisiete. Entonces durante el día tienen un, un programa lleno de actividades. Tienen música, tai chi, y tienen algunas que son optativas y otras son eh, que sí o sí lo tienen que hacer. Entre esas está teatro. Ah, ya, ya. O sea, o me entran a mi clase o me entran. No hay tu tía, ellos ya saben. Eh, y, y está dividido en cuatro grupos. Eh, y tenemos una, una hora de trabajo, uh -huh. y ya vengo trabajando con ellos desde el año pasado, y eh, los cuatro grupos son distintos, recién les comentaba por ahí fuera de, de, del aire que eh, algunos abuelos cognitivamente no están tan bien, uh -huh. eh, y otros están muy bien, y otros tienen una motricidad por ahí más complicada, otros no, entonces a la hora del trabajo, esto me presentó también una incógnita, un todo un reto, era como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos por lo físico? ¿Vamos por qué hago? ¿La memoria? Bueno, estos grupos son eh, bastante... Eh, tengo de todo un poco, uh -huh. ¿sí? están bien, bien mezclados. Entonces nuestras clases están bien eh, delimitadas, entramos, nos presentamos, siempre viene lo, lo repetitivo para trabajar la memoria, ¿no? Uh -huh. La estructura, tenemos una estructura de trabajo y yo se las repito cada clase, Algunos me dicen que soy un embole por eso. <risa> Otros no se acuerdan mi nombre y también, y está bien. Claro. Eh, entonces entramos, hacemos nuestro precalentamiento físico uh -huh. y luego trabajamos algo específico, bien específico del teatro. A veces hablamos de una dramaturgia, hablamos de tipo de teatro, hablamos un poco de clown. Eh, empezamos a hablar, a hilar un poquito, a ver qué saben qué dudas tienen y, claro, tienen un caudal que me pasan por encima <risa> porque vieron todo, hicieron todo. Eh, tengo algunos que escriben, que han editado libros, eh, vienen con unas anécdotas interesantísimas y nos ponemos a jugar. Después viene el juego. Entonces empe nos empezamos a, a, a divertir muchísimo. Ellos se ríen mucho y disfrutan Ajá. Y ellos agradecen eso, yo todas las, las clases generalmente me llevo eso. Eh, me gusta tu clase porque nos reímos. Qué bueno, Entonces, qué bueno. Hacemos de todo, desde tirarnos al piso los que podemos, nosotros no, nos toqueteamos, yo el momento del toqueteo <risa> es bueno, voy y abrazo al compañero. Eh, <risa> Y eso es donde ya tengo que cuidarnos. Nos cuidamos, chicos, bueno, está bien, despacito, despacito el hombro. Claro. Nos divertimos mucho, la verdad que la pasamos muy bien. Y cuando tengo la oportunidad que eh, me dejan armar un acto, vamos a lo específico. Bueno, necesito un Cornelio Saavedra. ¿Quién? Y ellos me explican quién es sí, Cornelio claro. Saavedra. Y se preparan <risa> y para se eso. se preparan. El maquillaje, se divierten mucho eh, con el vestuario, eh, maquillándonos, para nosotros es como muy, muy divertido. Eh, creo que el humor claro. es lo que realmente... Pienso que el, el humor, la música, la música. Son, son elementos que sirven. Son disparadores claro. que, que, que siempre usamos: la música, todo, todos escuchan. Y, ¿Y dónde funciona esto? Este centro de día eh, es en Luján, en Carrodilla. Ajá. Ahí está. Eh, son muy divertidos. No, un, un acto, pero hoy justo yo no tenía clase con ellos. ¿Viste cuando vos? Son como dos preguntas en una. La primera, ¿cómo llegas a, a dar talleres, a trabajar con ellos? Y quizás la primera pregunta sería, este, ¿te imaginaste algún día trabajando con adultos mayores? ¿Te gustaba? ¿Llegaste medio como de uh -huh. casualidad, causalidad? Uh -huh. Esas cosas que te pone la vida en el uh -huh. camino sin haberlo pensado. Uh -huh. eh, contanos un poquito de eso, de tu historia en, en esto, el trabajo con, con adultos mayores. Bien... Eh... Yo hace como unos 10 años trabajo eh, dando clases de teatro y taller para personas con discapacidad eh, y me dedico a eso específicamente, es como que he estado trabajando esta forma de dar taller y, eh, y eh, hoy por hoy al haber más eh, centros de días abiertos y espacios para la persona con discapacidad, tengo más compañeros con los que puedo. Juntarme y discutir estrategias claro. y llenarnos de conocimiento, compartir. Antes no pasaba. Claro. Entonces era como, bueno, no o sea, tenía. Qué hermoso no eso te, de compartir claro, la experiencia. No, te, no tenía. No Porque tenía tampoco hay quien... bibliografía, tampoco, viste, no, por ahí en otras actividades que tenés bueno, una guía, un libro de guía de ejercicios teatrales, ejercicios. En realidad los sí. tenés que. Claro, dependiendo también de los grupos con los que trabajás. Que, que entiendo que es lo mismo que pasa con, con adultos mayores, con, lo, con los abuelos, es dependiendo con quién estás trabajando, es el ejercicio lo que vos podés llegar a aportar desde, desde el teatro, en claro. mi caso. Y mmm, por un compañero y amigo, el Chinchu, él estaba trabajando el en este, Martín, el, dieguito, Martínez, el Dieguito, el Dieguito, él estaba trabajando con estos abuelos y el año pasado me pidió para ahora justamente para vacaciones de invierno, que él se iba eh, con el teatro Lambe, Lambe a Brasil, eh, se iba a hacer una gira, me dice, mira, necesito que este, vengas y des unos talleres. Y yo la verdad que dije, ¿estás oh, seguro? <risa> y nada, fui. <risa> dije, esto lo tengo que hacer Fui, eran unas cuatro clases Entonces dije, bueno, dale, voy Siguiendo más o menos el programa que él había dejado eh, Pegamos mucha onda con los abuelos Y después, eh, en octubre del año pasado Diego se volvió a ir de, de viajes Muy viajero, el día sí, sí, como verán y mm. Volvió a ir Y ahí estuve un mes con los abuelos Y ahí, ya entre que ya los empecé a conocer Y le saqué la ficha a varios Dije, esta <risa> es la mía Eh, y ahora después en marzo ya Diego dejó el centro de día porque se iba a hacer un viaje largo, eh, entonces me quedaba todo el año. Me dice, por favor necesito que me cubras todo el año. Por eso estoy con, con estos abuelos. Uh -huh. así ¿Y que un poco sido de esa... casualidad-causalidad, digamos. Claro. Y cómo ha sido esa, esa recepción por parte de ellos? Cuesta entrar en un, porque me imagino que es un grupo ya armado. Este, donde viene un, un, uno de un afuera profesor, claro, claro. con un profesor y bueno, ¿qué pasa con ese profesor nuevo que llega? este Digo, por ahí yo lo comparo yo trabajo también con niños uh -huh. muy pequeños y bueno, a veces existe esa resistencia de, a ese nuevo que llega claro. bueno, y este, que viene a traer? Que, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, con los adultos? ¿Cuál ha sido tu experiencia específica? Esto no significa que pase sí, es en, en una receta de cocina, pero saber, bueno, ¿qué te pasó vos con, sí, con tu llegada? Um, un, Fue como un poco y un poco. Algunos abuelos ahí nomás se engancharon y este, se abrieron al, al juego y a, a la experiencia de tener una profesora nueva. Sin dudarlo, y otros hasta el día de hoy me preguntan cuándo vuelve Diego. Claro. ¿Y dónde está Diego? Dice. <risa> Una indirecta. Que, no sé qué me quiero decir. No <risa> todavía lo siguen extrañando. Sí, sí, no logro sí, es borrar Es increíble el Diego, la verdad. Es, es tan que el querible, chinchu, es, claro. es chiquitito y es tan querido. Sí, ese la chinchu. verdad. Sí. ¿Y qué sería lo, lo más importante que vos vas como. No sé si obteniendo, pero este, aprendiendo quizás. o ¿Cuáles son las cosas que, que realmente pasan a ser importantes para vos en estos sí. talleres? Eh, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que en este momento de mi vida yo tengo mis papás que tienen 73, 74 años, eh, que están... Ya, que ya son abuelos no porque yo tenga hijos pero son abuelos porque son abuelos por edad eh, y empecé a ver eh, similitudes en comportamientos que yo no les daba pelota Ajá. a saber por ejemplo esto de escúchame escúchame te quiero contar una cosa Ajá. entonces esto de escucharlos de mirarlos de prestarle atención Eh, incluso cosas pequeñas Como a, eh, acompañarlos físicamente Si tienen bastón El apoyo uh -huh. eh, Son muy agradecidos eh, No lo buscan Pero cuando estás ahí Para, para ellos, son muy agradecidos uh -huh. Y esto, vuelvo soy Como repetitiva, pero el humor uh -huh. Ellos agradecen, agradecen Y me parece que yo apunto a eso De, de por sí mis talleres Siempre están apuntados a, a, al humor y a pasarla bien. Entonces siempre vamos por esa ese parte, lado. Esa sí. parte de clown tuya. Sí. <risa> sí, sí, sí. Y lo trabajamos. Aparte claro. a ellos les interesa también uh -huh. eh, el payaso. Entonces eh, leemos también. Eh, la verdad que eso creo que es lo que más me, me llama la atención. Y trato de por ahí de planificar. Mis planificaciones son trimestrales. Uh -huh. Entonces, y, y tengo que ver que funciona, que no funciona, que debo repetir que no, por dónde claro. voy eh, y es como un acomodarse los melones se van acomodando <risa> en, el a poco, en el viaje <risa> sí. en el viaje totalmente. pero que al final de cuentas eso es siempre la docencia ¿no? porque para, sí, por sí. ahí uno prepara todo, una cosa, sí, una clase sí. y cuando estás frente al grupo te das cuenta cómo, sí. cómo vienen esas personas en ese día a lo mejor, sí, totalmente. y cambia todo Creo que es en eso estamos de acuerdo que si todos damos, estamos dando clases hemos pasado por eso por los grupos es, es eso es claro. bueno vemos vemos hasta dónde y mm, eh, los objetivos que yo me pongo son eh, son amplios En el sentido de que trabajo más con la comunicación Bueno, ellos logran comunicarse más con sus compañeros eh, Porque si no arman grupitos Y yo claro. me hablo con ella porque ella me cae bien y Pero con claro. ella no Bueno, vamos vamos desde ese punto uh -huh. eh, Y actualmente son actores natos todos Son claro. todos artistas porque la mayoría han sido bailarines uh -huh. Han hecho teatro Y aparte tienen una memoria corporal. Yo les digo que ellos tienen como ese adolescente, es el que se podía mover, podía correr. Uh -huh. Está encerrado ahora en un nuevo lugar. Uh -huh. Y ellos siempre me dicen: No, no está encerrado, está de vacaciones. Ah. Sí, siempre me dicen eso. Me dicen: No, no, no, está de vacaciones. Y siempre hablamos de, de ese joven, del joven que está ahí. Bueno, lo sacamos a jugar. Hoy sale. Pero fíjate vos que. Cuando pasa el tiempo, ¿no? El, el. o no, también en los chicos, en el momento en que entras en ese estado de juego, te permite actuar y hacer cosas que a lo mejor en la vida cotidiana no las haces. Sí. Y a esto sumarle que estos adultos mayores están liberándose de sí. un montón de estructuras o de esquemas ¿no? que hay que seguir, el deber ser. El deber ser. Esto está como. A, más relajado. Sí y la, la semana pasada estuvimos trabajando este, la semana de la concientización contra ah. este, la violencia contra los adultos mayores uh -huh. y en el centro de día se dieron unos talleres específicos desde el área de psicología y sociología y luego hicimos con la parte teatral eh, hicimos algunas improvisaciones de escenas cotidianas que tienen que ver con la violencia hasta, a, mm -hmm. hasta estos, hacia estos abuelos y aparece la violencia que es doméstica, que son estos abuelos que no los dejan hablar, que los maltratan vos callate, que pues sos viejo, vos basta Qué no sabés, que se da claro. lamentablemente eh, el abuso físico también eh, ¿Qué pasa? Enseñarles también a ellos, y yo también tuve que aprender, ¿qué pasa si yo sé que le están pegando a un abuelo o que lo maltratan? Eh, que lo tienen, eh, no sé, que no le dan de comer, que no le dan su medicación. Y, y, y nosotros, si sabemos de eso, ¿a quién se recurre? ¿A quién bien, llamas? Bien, no hay, un... eso es la parte espantosa, que no tenemos un número, por ejemplo, Qué no vale, tenemos vale, vale. un número de emergencia. Uh -huh. Si sí, yo veo a un abuelo en una situación de violencia, incluso tenemos la violencia institucional que se da todo el tiempo, este, que los uh -huh. tienen horas haciendo colas, uh -huh. Al frío, tramite, sí, el sí. banco, que uh -huh. nada, uh -huh. los pasan por encima, esta es la, la realidad de estos abuelos, muchos abuelos lo están eh, Sofían, padeciendo. Claro. Eh, no, no hay un número, no hay una oficina específica. Entonces se eh, concurre a la policía, pero sabemos todo lo que DJ. implica, todo lo que implica claro, no de No hay un otro trámite lugar. directo, no. no hay, claro, es toda una no. cuestión burocrática. Específica, claro, específica sí, sí. no hay. Se trató hace muchos años, no llegó a nada, no se llegó a nada, no funciona. Eso eh, este, es una ah, falencia en, en, que tenemos. Claro, claramente. Y en esta etapa de preeleccionaria estaría bueno hacerles llegar la inquietud. Sí totalmente distintos partidos sí. ¿no? uh -huh. que presentan sus candidatos y, y realmente proponer que hagan algo, porque sí. no es un tema menor es un sector de la, de la sociedad que claramente estamos dejando a la sombra y eh, por estos estos talleres que yo he hecho eh, me, sur, me surgen esas inquietudes fue como que bueno, vamos a empezar a hablar de esto eh, y sacarlo uh -huh. Qué bárbaro, ¿no? porque Este, bueno, la verdad es que en este momento lamentablemente uh -huh. Uno está viendo una cantidad de cosas en contra de los viejos ¿no? sí. Y de las viejas sí, sí, sí, sí. Pero de pronto vos te encontrás y sabes que hay un grupo trabajando uh -huh. en un lugar Y al desde donde surge sí. toda esta problemática Y que es una problemática que no tiene a quién dirigirse para pedir uh -huh. ayuda Exactamente ¿No? muchas de, las, de los abuelos que están en, que van al centro de día eh, a veces me siento a hablar con ellos, les digo bueno, sé cuánto que está, y hace algunos que están 3, 4 años eh, y les pregunto si les gusta, si no les gusta, a ver qué, qué pasa con esto de asistir a un centro de día algunos están en hogares, otros están en, en, con su familia, y otros viven solos, son uh -huh. totalmente autónomos y, y la mayoría me dice lo mismo, yo si no vengo acá estaría tirada en mi cama Claro. sin vida, literal y te lo dicen así yo no tendría nada que hacer estaría tirada eh, y entonces ahí me doy cuenta de la importancia de estos espacios eh, y que sería interesante que se generen cada vez más eh, grupos de danzas, grupos de teatro, grupos de canto eh, espacios para ellos ¿no? Donde, donde puedan estar contenidos también claro, y, y también este pensar Que de alguna forma es necesario incidir para que esta experiencia de los ancianos, de las ancianas, pudiera realmente ocupar un lugar en la sociedad, uh -huh. porque está perfecto un lugar para uh -huh. entretenimiento, para diversión, para aprendizaje, para todo lo que ustedes sí. están haciendo. Pero eh, no es la nuestra en este momento, una sociedad que verdaderamente disponga en uh -huh. las legislaturas, sí. en los consejos municipales, en este, el Congreso de la Nación, ciertos cargos de personas que por uh -huh. su capacidad, por su experiencia, digamos, sea el Consejo de Ancianos. Uh -huh. Inexistente, digamos. Bueno, claro. Inexistente. Sí. Este, eh, para muchos jóvenes que participan de la política uh -huh. y demás, estaría bueno. Que, que tomaran en cuenta esas cosas, sí, ¿no? Sí, súper interesante sí, sí, sí. también viendo y reviendo toda esta participación que se da desde hace un par de años de, de la juventud en, en, en lo político, en la, en la vida política, en el interés, en, el, en la militancia, y creo que es importante esto que decía acá la Mariú, de decir, bueno, recordemos que están nuestros viejos, que uh -huh. más allá de, la, de esta visión tan comercial, tan empresarial, De, que se está teniendo de, de, un, de un proyecto de país de, Donde, bueno, eso lo viejo ya está, ya no servís Cumplís ah, tal edad, no 65, produce, 75, no 70, ya no sos es. productivo uh -huh. Entonces, eh, bueno, estás, pero mejor que no estés claro. Eh, sería, este, y calcular bueno, que la señora Lagarde. En Lagarde dice que nunca, que se, demasiado están viviendo los ancianos. Demasiado, claro. imagínate. Claro. Entonces, sí. a partir de ahí... Y eso es como un problema económico para, para, la, para la señora. Claro, claro. cuesta mucho. Eh, sí, sí. Eh, estamos hablando en estos términos porque nos cabe y porque es lo que uh -huh. hemos aprendido y porque es cultural. Uh -huh. Hoy cuando recibíamos el sol... Lo voy a cruzar, que también otra fecha que retomábamos hoy es el Año Nuevo del Sur, el Año Nuevo que comienza un nuevo ciclo. Y si hay algo que presiden y abren las ceremonias, son nuestros ancianos. ancianos sí. Porque son los que, incluso las guías, como decimos, como los niños, sí. cuando decimos, ay, los ancianos, igual que los niños, cuando hablamos de actitudes y comportamientos, y con respecto a una sociedad es lo mismo. Los niños nos guían en un nuevo camino y los ancianos también. Claro. De hecho, en nuestras culturas el, el pasado está adelante. Se uh -huh. ubica espacialmente adelante. el pasado adelante. Porque es lo único que podemos ver, lo que ya pasó. Y, y hablan como de, de caminar hacia atrás, como si uno avanzara hacia atrás, uh -huh. como habitando lo que viene. Por ah. eso el futuro es, está atrás. Y dista tanto eh, de, lo, de de a estos lugares que se ha llegado, uh -huh. que no haya legislación uh -huh. para, para poder que socorrer no a alguien, no, teléfono, sería no, el no, extremo no, de todo esto claro. que estamos diciendo de, de recordar no culturalmente, que son nuestras raíces, eh, nutrir, recordar nuestras raíces, esas son, no eh, al menos me, me hace más sentido Eh, ...creo que estamos comenzando como un ciclo grande... ...de que estamos poniendo el ojo en esto... ...de humanizarnos... Uh -huh, uh -huh. Eh, um, ...somos seres humanos... ...pero estamos hablando de humanizarnos... y ...porque bueno, evidentemente hemos llegado a un extremo, ¿no? Claro, y siempre... Este, Hablar esos, de utilidad... Es, ...claro, en esos extremos, en esas situaciones tan feas... ...tan sí. lamentables, tan inhumanas... ...y a la vez siempre hay espacios... ...pequeños, medianos, grandes... Pero siempre hay personas dedicadas a eso, ¿no? A que, a que no se rompa ese tejido social real que es lo que hace andar un, la vida. Pero bueno, estaría muy bueno impulsar eh, con por potencia. Por ahí hablando un poquito y, y retomando también esto de, de nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros ejemplos, nuestros guías, ¿no? Nuestros hacedores también. Eh, yo me propuse este año trabajar con estos abuelos y cruzarlos con mis otros espacios <coughs> espacios de trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, ellos lo que ven en mis clases los llevamos al otro centro de día donde trabajo con personas con discapacidad. Eh, en cerca tenemos a Tadi también uh -huh. eh, donde trabaja una de mis compañeras y amigas eh, teatreras entonces lo que hacemos es llevar a estos abuelos y ellos le dan la clase de teatro a, a, a los, a, chicos, a los claro. chicos qué bonito eh, sí. Y también por esto, porque siempre reivindico en ellos esto, que ellos son los maestros, ellos son los que tienen ya. que... Ellos son los que enseñan. Y en nuestra clase siempre hablamos de eso. El final siempre es eso. Yo les agradezco eso, de todo lo que me enseñan, porque me llevo información que es increíble. Increíble más las energías que tienen. ¿no? Es, eh, y eso es, me parece que es lo que yo agradezco eh, uh -huh. de este espacio donde, donde por suerte puedo, puedo transitar este momento. Qué hermosa Roma así es, ¿no? muchas gracias ¿les parece que pusiéramos una musiquita? Sí, y vamos, sí, sí. vamos nomás Y ahí escuchábamos a José Vaso, la orquesta típica de tango, José Vaso, en este tema, el taita. No sabía si poner. Me sentía como en una disyuntiva. ¡Ay! No, eh, que sí, ¿de, sí. de qué he escuchado de pequeña esa disyuntiva? Eh, José Vaso, la orquesta que mi papá era fan y mi mamá Darienzo. Claro. Y yo digo, ¿cuál será la diferencia? Yo era chica, para mí eran todas iguales. Y si es una orquesta de tango, es lo mismo. Claro, decía no, yo. No, ¿no? ¿Se no, señora, no, Darienzo, todos unos agrandados, decía mi papá. Bueno, que José Vaso era más popular, que, que tenía el otro más marketing, Darienzo. La pilcha, ah, claro, los claro. instrumentos Y esas cosas que yo me fascinaba escuchar Porque digo, claro, como que de afuera y a lejos y a la distancia Y también desde la ignorancia Uno puede decir, cuando uno dice Es todo lo mismo, o, no, ¿qué no. diferencia hay? Y son diferencias que, que hoy mismo la vemos también con la cumbia Uno dice, me gusta sí. la cumbia No es nomás decir eso Hay pibes que escuchan la cumbia pop Y que si está no. escuchando cumbia pop Otro grupo dice, no, son es una cumbia Cumbia eh claro. la, la, cumbia la, la Cumbia Villera. No, y otro, gracias, yo paso, yo me quedo con la cumbia de Colombia. Bueno, claro. esas, esas pequeñas, eh, bueno, hilando y fino hacia adentro, digamos, en, en lo musical. Eh, bueno, así que para aquellos del grupo de Orquesta de Jorge o sea, vaso, vaso, ahí fue, les debemos entonces Darienzo y cuantas otras orquestas típicas. Eh, así que bueno, acá nos hemos quedado comentando con esto de nuestros abuelos y abuelas sí. impresionados de que no haya una oficina un número de telefónico donde poder llamar si uno se entera de algo malo o si a algún abuelo o abuela le pasa algo serio este realmente grave y no sé qué alcance tendremos hoy día siempre somos muy alcanzamos pero una audiencia extraordinaria pero si hay alguien que está escuchando atentamente sería muy bueno que esto esta inquietud eh, la presentaran a los distintos partidos políticos, no, de que haya un número para llamar por una urgencia que algo le pueda estar ocurriendo a una mujer. Sí, de todas abuela, formas ¿no? también como está tan en el tapete la palabra violencia en uh -huh. todas sus en Facetas. Todas sus formas, en su faceta, este que son bastantes, este con el tema de, de las mujeres, con el eh, con el tema de los niños, también uh -huh. está bueno esto, no eh, visibilizar. Claro. Acá, desde el programa, de que no existe un número telefónico en caso de violencia hacia un anciano, hacia un anciano de y que tenga que ver con una intervención pronta, oportuna y en el momento, inmediata, más claro. que nada. Porque es un hecho que está ocurriendo en el momento, no necesitas que dentro de tres días claro, Y con gente eh, que caiga alguien esto. después de una denuncia, sino a las tres horas, sino que necesitas una, una respuesta inmediata, una solución inmediata. Claro, y con gente sí. que al recibir ¿idonia? el mensaje uh -huh. ¿no cierto? sea idónea para tratar el tema, sí. totalmente, porque sí. no es cualquier tema, tiene su, su especificidad y seguramente como se manejan esos temas también tiene que haber un protocolo tiene que y bueno si eso, eso tampoco está no hay un teléfono desarrollado eh, pensado tampoco debe estar toda esa parte de, más del de protocolo no. el protocolo entendemos como protocolo esos pasos esas cosas que hay que hacer no Lo, el protocolo de esta cuestión eh, El trámite, que hay que hacer, sí, no. de, de la, lo, burocra, lo burocrático, sino el protocolo es esto: está el lineamiento. De, bueno, ante, ante, tal momen, ante tal situación se hace esto, se hace esto, se lo aísla al, al viejito, se lo lleva. O sea, saber qué hay que hacer. Claro. Tal cual. Y evidentemente tampoco haber entonces un protocolo desarrollado. Quizás hay alguien que nos está escuchando y uh -huh. nos puede proponer, nos puede comentar acerca Seguro. al respecto. Sí. Eh, ¿A Por qué favor. número? ¿Y a qué número? Lo puedo hacer al 261-30-68-060. Y te cuento que llegó un mensajito. A ver. De la Ale Bermejillo. Ah, bonita Ale. Hermosa artista. artista. ¿Qué, dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Iba manejando, cansada de un día de trabajo y de golpe, guau. Wow, escucho de una rendija, de un lugar para mirar. Maravilloso, por ahí puedo mirar otros lugares, otros mundos, otros, otros. Les mando mi abrazo. Oh, Ay, qué bueno, la Ale bueno, Ale y Estás invitada, qué lujete Sí, nosotros la... tenemos sí. que avisarle que se venga para sí, sí, acá sí, sí. y nos cuente sí. cosas. Sí. Es, sí. Es bueno. Y saber que bueno, que está, le contamos a la Ale y le contamos a, a, a toda nuestra audiencia, que este estamos todos los viernes de 17 a 19 horas y hoy justamente estamos medios temáticos. Eh, como todos los programas, siempre agarramos ahí un hilito, un, un, un, un, un temita y empezamos a tirar de ahí del, del ovillo y encontramos y el ovillo se, se hace un, un, un gran telar, una gran <risa> trama de, atravesada por muchas cosas. Y hoy estamos hablando justamente de los de la tercera edad, estamos hablando de nuestros viejos. Y nos dice Elisa, hola, es un hermoso programa. Tengo mi abu de 94 años y mi tía de 80. ¡Wow! Y pone todas damn, las caritas que podés damn. imaginarte. ¿Qué caritas te imaginas, Roma? Increíble. Corazoncitos y, Coraz y también asombro y los pelos de punta también. Pone pelos de punta, sonrisa, <risa> de todo, claro, todo, de todo. Todo justo. Mundo, hablando de distintos Universos, mundos. Que bueno. mundo. Le mandamos un abrazo muy grande. Gracias. ¿Cómo se llama nuestro oyente? Ella se llama Elisa y sigue escribiendo, Elisa, che, mira. Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, sigue escribiendo. Y veremos, Elisa. <ríe> sí, sí. Me pregunta dónde quedan los hogares. Una pregunta para Roma. Bien, el centro de día está en Carrodilla, eh, a una cuadra de la iglesia. Con la calle Carrodilla. Sí, es, eh, eso es. Eh, del Calvario. Sí, eso que es Cervantes, Ajá, sí. ¿no? Eso es Cervantes, Cervantes, Cervantes y después sí. se transforma en San Martín. Claro. Ahí a una cuadra y ahí tiene el cartel gigante, dice PAMI, lo va a encontrar ahí. Ah, perfecto, perfecto. Vos, sí, también elisa, está bueno averiguar sí. si en, otras, en otros lugares más sí, cercanos... Eh, si se son, eh, son usuarios de PAMI, directamente se, se acercan a la oficina grande de PAMI y averiguan sobre los centros de día para uh -huh. que pueda concurrir, y dependiendo de las obras sociales también. Claro. Y si no están los otros que son eh, particulares... Que eso hay que googlearlo, hay que buscarlo más sí, Y también saber que, que muchas ¿cómo? municipalidades Si bien quizás no eh, no, no, no, se, no se publicita tanto Pero muchas municipalidades sí. tienen Actividades este, Tienen, ¿Tienen actividad los centros de jubilados sí. El centro de jubilado que conocemos de, de, sí. de, de, de siempre El centro de claro. jubilado es el que siempre sí. están Por ahí y tienen organizaciones sí, sí. Eh, Que están, están geniales Aparte tienen de todo Todo, tiene muchas actividades Sí, enseguida vamos a pasar un audio justamente de, de También de una persona muy conocida, muy querida Que trabaja con, con viejitos en la Municipalidad de, de Las Heras Y enseguida ya lo buscamos y lo ponemos en orden. Antes ratito. de ir a estos audios, termina Elisa diciéndonos Mariu, te amo, hice teatro con vos hace mucho tiempo Te recuerdo con mucho cariño, mucho amor Bueno, gracias muchísimas por la información. gracias Un abrazo grande, Lisa, y me alegro que el tiempo en el taller de teatro te haya resultado lindo. Un abrazo. Exacto, y seguimos con los audios. Ahora vamos con el audio de Eva, que es un audio que eh, nos llegó previamente al programa y queremos compartirlo con todos. Hola, buenas noches La Rendija. Les quiero compartir un poema que es mío. Soy Eva Eugenia Samporlini y quería que tuvieran este, este audio para que lo pudieran escuchar y compartir entre todos. Gracias. Hemos atravesado la vida en puntas de pie, en medio de relámpagos y, y metales, gritos y susurros. Hemos atravesado oscuridades y silencios, entre sombríos miedos y férreas tempestades, pero seguimos siendo vendaval de sentimientos, Fuimos constantes, avanzamos la vida, construimos sueños, aventuras, llantos y aún la esperanza del sol nos acompaña. El beso en la mejilla sembrado de recuerdos nos marca el paso. Nos encuentra libres, jugando más pausado, deseando ese respeto que tanto merecemos. No salteamos ni un día y amanece de nuevo. ¡Qué hermosura! ¡Qué, qué emocionante! Muchísimas gracias, Eva. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Y aquí ella que habló, eh, en su voz, dice... Me gusta el bochinche. Es el título de una sección del libro... Las mujeres de Villa Hipódromo... ...que se terminó de imprimir en febrero del 2014. En esta sección el libro relata nada más ni nada menos que la historia de la murga, la bochinchera, que por ahí alguno lo puede haber saber, escuchado, sí. que es la única en Mendoza conformada por integrantes de la tercera edad. Eh, sus inicios fueron por el año 2000, empezó este proyecto de locos, eh, un gran grupo de mujeres entre 60 y 70 años, y algunos varones también. Mirá vos como más participación de mujeres, vos, sí. al respecto que... que eh, en el centro de día hay más mujeres que, es eh, que hombres. Sí. Uh -huh. Es así. Sí, es así. sí. sí y al principio tuvieron tarros de pintura como instrumentos y empezaron sintiendo ya que antes de tocar escucharon generalmente se piensa que los viejos se tienen que quedar en su casa mirando la televisión, que las abuelas lo único que tienen que hacer es cuidar a los nietos o la comida para la familia y tejer bufandas. Claro. Ahí va. Que pasen el dato. No voy lato. a dejar de tejer, ya lo saben. En que empezar a tejer. O ya ya sabes o no, María. Sí, te corre bien la María. Ay, yes, perdón, gracias, no, que quiero una bufanda. una <risa> bufanda. Sin embargo, estas murgueras que empezaron a desarrollarse artísticamente cuando fallecieron sus esposos o sus hijos e hijas, se fueron, lograron desarrollar su libertad y creatividad. Además de instrumentistas y cantantes, la murga contó con bailarinas y portadoras de estandarte y la familia, sus hijos, se vio involucrada acompañando en las presentaciones y ayudando con los traslados. Cuando, to cuando tocamos se nos pasan todos los dolores, el estrés se va. Decía Betty que hace poquitos años, en el 2017, falleció, se fue con los sonidos de la murga que tocó en su funeral. ¡Qué maravilla! pues se trata de un ritual ancestral, no solo patrimonio de las murgas, sino también de otras culturas que consideran que a la persona que fallece se la debe acompañar con un último paseo, canciones, bailes y alegría. Valentina Durán, integrante fundadora de esta murga, escribió una copla bagualera sobre la vejez, que en este programa les compartimos. Dicen que somos viejos y eso no está en discusión, porque si los años pasan, la paz llega al corazón. Somos viejos y eso es cierto, pero aún podemos seguir gozando bien de la vida, pues Dios lo ha de permitir. A la juventud les digo que cuiden a sus mayores. Cuando ellos ya no estén, llorarán lamentando sus errores. Aquí les canto esta copla, tan cierta como la vida. Escuchen. Mas luego piensen si esto es verdad o mentira. Hmm. El la gente nos mira con envidia por la calle murmuran las vecinas los amigos y el alcalde dicen que no se estira jamás ni mi medallón ni tu cinturón dicen que no se estira jamás ni mi peinetón ni tu pasado. yo sé que se estiran tus ojos así y mi orgullo cuando voy de tu brazo Solisina puro, no se espera nuestro cochero junto a la iglesia mayor y al trotecito lento recorremos el paseo. señor de aquellos que fueron mis abuelos. Estás escuchando La Mosquitera. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Eh, bueno, mi nombre es Miriam Martínez, soy la directora del ballet Adultos Mayores de la Municipalidad de Las Heras. Eh, ustedes me han pedido que les cuente un poquito mi experiencia con los abuelos. Mi experiencia es maravillosa, ya llevo varios años con ellos y crezco día a día con ellos porque la verdad que me enseñan mucho sus experiencias de vida. Eh, y aparte me siento muy mimada, eh, muy mimada, muy respetada. Eh, me encanta eh, poder enseñarles lo que uno sabe y que ellos sean eh, tan buenos receptores de ellos. La verdad que la paso muy lindo con ellos. Eh, disfrutamos cada día, hemos tenido la oportunidad de hacer también viajes a distintas partes del país y ha sido una experiencia única. Eh, me encanta poder transmitirles lo que yo amo que es el folclore y ver que ellos son tan felices cuando hay una presentación, cuando Eh, viajamos o cuando ellos tienen la posibilidad de, de representar al municipio, se sienten muy felices, eh, también, por ejemplo, en la obra del ejército, eh, se sienten felices porque se sienten valorados. Para muchos de ellos es eh, diversión, es eh, estar acompañados con sus pares, porque hay muchos que están muy solitos, como otros, algunos enfermos, y sin embargo llevan, llegan al ensayo y se sienten felices, se sienten con ganas de hacer cosas. Muchas veces llegan y me dicen, oh, vine por no estar solo en la casa, pero no voy a bailar, y sienten la música y parece que les inyectan alegría y vida y son los primeros que están bailando y disfrutando de la clase. Eh, bueno, yo a ellos los, los quiero muchísimo y son una parte muy importante en mi vida que me ayudan mucho eh, a crecer como persona porque son personas maravillosas y muy respetuosas eh, y como que dije recién, me miman mucho, me hacen sentir eh, su hija, eh, Son personas totalmente que cuando hay alguno del grupo que está pasando una necesidad, son todos muy solidarios. Eh, con respecto a la danza, bueno, cada uno, algunos están limitados por dolores o demás, pero tratan de hacerlo mejor porque eso a ellos también los hace felices. Bueno, espero que les haya gustado un poquito mi experiencia y bueno que tengan una buena tarde a todos los escuchas de esa radio muchas gracias y un abrazo para todos la chacana con sus cuatro puntas puso el equilibrio repartió la tierra procuró los límites a la piedra con el mineral y cuadró el trabajo Diseñó las terrazas donde germinaba el maíz que el agricultor sembraba pacientemente. Diseñó las ciudades donde el pueblo seducía al amor y lo hacía bajo el amparo de la luna. Diseñó los caminos por donde transitó la cerámica, la orfebrería, la arquitectura y sobre todo emigró con la música. guiado por la Cruz del Sur al encuentro de los cuatro puntos cardinales. Cuatro son los elementos con los que comparte su energía. Cuatro son los suyos con los que compartimos la vida. Cuatro son las estaciones que regulan la nutrida. Cuatro son los vientos que bañan la serranía. Y cuatro son los sueños que nos guían. Huancarama, es un tema del trío, esta versión eh, del trío Quique el Seba Alcaraz y Melchiori. Es un trío que ya no, no están tocando juntos, pero nos vienen aires de, de celebración Año Nuevo del Sur. Eh, este tema es del Seba Alcaraz. Hermano, hermanazo con el que venimos transitando y caminando juntos hace un tiempo, junto a otros hermanos y hermanas, eh, eh, este colectivo de, de artistas, eh, junto con, con los sicuris, con la comunidad de sicuris de Mendoza, eh, celebrando ya hace un montón en el, en el Teatro Independencia el Año Nuevo del Sur. Va a ser mañana sábado y el domingo, a las 21.30. Eh, 150 pesitos, una ganga, nada. una ganga, chicos. Es para ir. Que si no sabes de qué se trata, bueno, esta es la oportunidad. Siempre intentamos que sean precios populares para que ese no sea el motivo por el cual decidir no ir. Hablando de nutrir nuestras raíces, de recordar, y la verdad que no es por nada. Pero mira, el tema de, artístico que hemos elegido este año es como anillo al dedo, se llama Pachacuti. Volver al origen. Uh -huh. Pachacuti, que hablamos en un, sí, un programa sí. acá acerca de que en Aymara significa revolución, uh -huh. de esas revoluciones tipo cataclismo que no se sabe que viene, pero sí se sabe uh -huh. que ya uh -huh. lo anterior no. No va más. No va más. Estamos atravesando esas eras. Así que es, eh, sí, celebrando un nuevo ciclo que sería con la llegada del solsticio de invierno, pero hablamos de estamos celebrando un, un, como una era mayor, ¿no? como un cambio no, T muchas revoluciones así que me gustaría compartirles que es un espectáculo que está a cargo por ejemplo de la dirección en general y puesta en escena Gabriela Senda, quiero nombrarlos porque la verdad que quiero que sepan que es como un trabajo colaborativo, cooperativo de grandes artistas uh -huh. del sí, medio, sí, que generalmente los conocemos por otros proyectos Claro, eh, y que pero están acá, sumados ahora sí, sí, sí, a este y año en nuevo este, en este proyecto tan generoso sí, aportando sí. De, cada uno desde su visión artística eh, su genialidad aportando para que esto sea un espectáculo hermoso realmente sí. realmente eh, como producción independiente y hace un tiempo a esta, a esta parte venimos contando con, la, con el apoyo así como tipo coproducción del Teatro Independencia uh -huh. eh, de Cultura Eh, pero bueno, remarcar eso que a veces, hablando el otro día hablábamos de cuestiones independientes y autogestivas de ¿Sí? gestión comunitaria y no sería lo económico hablando, viste claro. el, el lo que nos impulsa, nos impulsa más bien, eh, que sí, que está buenísimo, que, que eso vaya hacia adelante eh, pero digo, remarcar y reconocer los artistas al menos nombrarlo viste, nombrar Eh, ese tiempo. Dirección y puesta en escena, Gabriela Senda, Dramaturgia, Valeria Portillo. Actrices y actores, es Débora Candito, Cristian Máximo Buki, Laura Masuti, Juliana Matiaso Eugenia Videla, Mariela Svacca, Verónica Flores, Gabriela Contreras Salinas, Sebastián Héctor Bechete y Pedro Contreras. Van a escuchar en algún momento un aporte científico que es de Beatriz García, es una astrónoma e investigadora del CONICET, uh -huh. como bien dando toda la mirada científica de por qué se celebra y qué cosa a nivel astronómico. Eh, van a participar también Wilfredo, Juárez, Martínez, de la comunidad indígena intercultural de la IU de Guaymallén, con quien hoy estuvimos recibiendo el sol, el primer sol, el primer amanecer del nuevo ciclo. Y Claudia Herrera, que es de la comunidad huarpe, Guaitamari. Este, de la organización Martina Chapanay los músicos ahí estamos María Eugenia Moreno, Quique Eche, Sebastián Alcaraz, Raúl Rivero Cristina Pérez, el Willy Fabre, Coco Best Federico Schluter eh, el, Coco Best, el, el Ernesto Pérez Mate y Dalmiro García todo el colectivo de bandas de Sicuris de Mendoza con videos de Franco Perosa un diseño, diseño escenográfico de la Majo Delgado y el Freddy Malizani Y en visuales está el Carlitos Canales de Patán Púrpura y la participación especial del ballet Raíces. Diseño gráfico, Marcelo Drago. Drago, no quería olvidarme de nadie. Así que todo anotadito. Los esperamos. Es esto, Negra? a ver, eh, recordámelo, que ya me olvidé. Y mira, ya arrancamos Decime. la agenda, tenés que estar más atento, porque era, <risa> la agenda sería, me encanta que peleemos. ¿Viste? Sí. Yo no te estoy peleando, Negra, discúlpame que te lo diga. La pendanciera que sos vos? Soy, ya, me, vos. me estoy dando cuenta. No estoy peleando. Me estoy dando Contestale, cuenta. Contestale, ¿Ah? Negra, por favor. Sí, me estoy dando cuenta. Es mañana, Quique, me encantaría verte ahí. Mañana sábado o oh, el domingo a las 21.30, Teatro Independencia, frente a la Plaza Independencia, uh -huh. calle Chile. Eh, ya dijimos, 150 pesitos, una ganga. Eh, y van a ver una cosa muy maravillosa, un espectáculo integral, multidisciplinario. Para entrar en el Año Nuevo del Sol. Con toda la potencia y toda la energía. Sí, celebrando. Una bienvenida a este nuevo año. Bien Celebrando y todo. Hay una, es muy posible que los reciba un cóndor, una escultura en metal. Uh -huh. Y es para decirles que esa escultura es de Eliana Bouyer Una escultora san Rafaelina que está aquí. Eh, va a estar exponiendo eh, ahora a las 20 en la Casa de San Rafael. Hoy. Ella, Liana Bouyer y Federico Aeiras, son dos escultores de San Rafael. Eh, y los estoy invitando. Ella nos hace acercar la invitación. Uh -huh. Dice que va a haber jamón uh -huh. y vino de San Rafael. Ah, repetimos bueno. entonces, bueno, la en la casa de San Europa. Rafael... <risas> A las 20 horas. Lo repetimos. Sí. Entonces. Lo repetimos. <risa> ¿Qué <risa> otra cosa tenemos en la agenda? Besitos para ellas que están ahí. Y Gabriela Cosentino. ¿Qué más? Muy bien. Mira, tenemos para este sábado, 22 de junio, en la República de las Heras. Claro. Me paro, me pongo de pie. Seguro. Y pongo la mano en el corazón. <risa> Sale toque fiesta de Marta ese partista. Sin varones heterosis. Ah, mira vos. qué tal ah, Invitadas. Bye, bye. Y a Natasha la mataron, ¿sí? Son estos grupos que van a estar eh, compartiendo su musiquita y la musicalización de todo el evento, que luego los hará bailar, es de DJ Reptiliane. Bien, y dice intercambio con los artistas y la realización del evento. 100 pesos nos hace sonar Cooperativa, Cooperativa Sonora aquí nuestra compañera, Ay, nuestra compañerita Ana Clara está ahí. se ríe sí, ella, claro, ahí, ahí va a estar de... trabajando presente este nos vamos ya hacia el capítulo sexto de El Equilibrista y lo vamos a compartir aquí agradeciéndole además a la, la Roma Romina, Sanabria sí, con todo lo que nos ha traído que Gracias. se ha quedado hasta el final de la entrevista Bien. hasta el final hermosa y contarte que nosotros hicimos esta coproducción con la mosquitera y nuestro elenco Cuatro de Corazones sobre un libro mío de llamado El Equilibrista primero lo hicimos teatro y después radio teatro y este es el sexto capítulo mm.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 Llevó mucho tiempo e incontables esfuerzos lograr que la justicia de Mendoza decidiera convocar al equipo argentino de antropología forense para realizar las excavaciones en el cuadro 33 del Cementerio de Capital. A los más pobres dejaron la evidencia no querían escuchar pusieron miles de obstáculos hasta que dimos con la persona indicada así son los caminos y los tiempos la venida de los antropólogos causó un gran revuelo familiares Funcionarios de la justicia, amigos, cruzaron por primera vez aquellos portones. Con el intenso calor de finales de enero, arribaron al cementerio y fueron cambiando aquel paisaje que dejó de ser lúgubre para llenarse de vitalidad, de lucha y de gestos amables. Es la una, muchachos, chicas, tenemos una hora para comer y descansar. Después seguiremos hasta las cinco. Hay que conseguir agua para los termos. Yo también puedo traer agua fría, si les parece. Sí, sí voy hasta la salida por un cafecito y vamos completando el acta, si te parece. ¿Cafecito con este calor? El cafecito no lo dejé ni en Sudáfrica. Está ah, bien, ¿lo quiere con azúcar o sin azúcar? Con, por favor. Esta mañana hemos retirado tres cuerpos, dos varones y una mujer. Llevamos para estudio un varón y la mujer. Jóvenes los dos. Esos cuerpos son los que encontraron en la tumba 215, ¿verdad? No. Ahí buscamos a Antonio Juan Molina y no podemos ubicarlo. Me preocupa porque nos queda solo un día más. Yo estaba pensando... Me acordé de algo que quizá puede ayudar. La mamá de Ana vino muchas veces durante aquellos años a traerle flores. Ella puede acordarse de cuál era el sitio... Y con esa numeración tendremos una referencia. Con paso ligero y seguro, ella atravesó los portones. Aunque los años ya casi no la dejaban ver, su camino era familiar. Yo siempre vine por aquí. Crucé este puentecito acá, acá, acá está la misma acequia. Le traía lirios porque a Ana le encantaban. Hola mamá, te veo hoy con una niebla densa, pero luminosa, más cerca. Mientras escribo, voy encontrando tus ojos verdes como los míos y voy poniendo el contenido de tu mirada. Ternura. A Ana siempre le dijimos pescadito, porque le gustaba nadar. Irme de casa significa intensificar tu amor. Es tan hermoso decir que te quiero con mayúsculas y que veinte años de vos me han dado en unas semanas la comprensión de tus pasos chiquitos y de tu gran dulzura. Tras esos pasos chiquitos, fueron todos los demás. Antropólogos, funcionarios, familiares, gendarmes. Después doblaba por acá. Ay, acá, si acá están los nichos. Cada vez que vine, la entendí un poco más. Es necesario que te escriba esto. Que entiendas toda esta vida que quiero armarme. Esta vida mía podría ser más cómoda, pero sería inútil e inservible. Ahora no es así. Es, es serenamente fuerte y sobre todo lo que más tengo es una profunda y real fe, la que vos me y me crece una alegría inmensa de vivir. Por acá derecho y enfrente tiene que haber un árbol. Un gran aguaribay enraizado y estoico, señalaba que estaban cerca. Si bien casi no veía, ella se acordaba de todo, como si tuviese un mapa en los pies. Quiero decirte mamá, que la revolución solo es una guerra. Contra el hambre y la injusticia. Es un acto de amor de muchos para matar el desamor de unos pocos. Se detuvo con seguridad a los pies de la guaribay. Y sin vacilar, dijo. Acá. Es acá. Acá está. No me voy. No te digo adiós. sino chau. O sea, hasta luego. Hasta mañana. Hasta la victoria siempre. Ana. y así nos despedimos, con ¿Ah, sí nos despedimos con estas cosas importantes que pasaron y que eh, las pudimos llevar desde el arte a contárselas a los demás y compartirlas desde la rendija y desde la mosquitera Un abrazo a nuestras compañeritas, a la Pauli, a, a la PameGV, Pame que todo les salga precioso. Besotes sí, sí. A... que no están con nosotros por temas laborales claro que, sí. así es que. Y un abrazo nuevamente a la Roma Sanabria que sigue haciendo cosas maravillosas. Gracias, gracias por la invitación. Es hermoso, gracias por gracias tu Ana rol ahí. Gracias Clara. Tremendo Gracias gusto. Ana Clara. Bueno, entonces hasta la semana que viene. Hasta ¿sí? la semana bueno, que tengan viene. un hermoso fin de semana. Ya saben que tenemos cosas para, para ir a ver, yo, si queremos y si tenemos ganas de salir. cosas espero. muy bonitas. Sí. ¿sí? Y feliz, y feliz año. año nuevo del sur. Urpillay, Son Goya y Pachamamitay.